Predicciones 2010 Predicciones 2010. Porque nosotros todas las obligaciones que tenemos asumidas Con los técnicos, con los jugadores, con los empleados Las cumplimos religiosas y puntualmente Que así como nosotros cumplimos puntualmente Y para eso nos rompemos el culo laburando todo el día Pero también se tiene que romper el culo cuando entra en la cancha Predicciones 2010. Yo tengo que ser sincero, nosotros siempre hemos dicho que Ariel Buffaro terminará siendo el técnico de Rosario Central, terminará este torneo. Pero bueno, lamentablemente el fútbol es así, se dan estas circunstancias y se produjo el alejamiento de él y la comisión directiva tomó la decisión de buscar un reemplazante. Ya quedan en serio cuatro finales, esta es la primera que hay que ganar, porque si no nos ayudamos nosotros, no nos ayuda nadie. El mensaje sigue siendo el mismo, tratar de ser optimistas. Lo que pasa es que al principio del campeonato nos habían hecho creer a nosotros que teníamos un buen equipo. El Albo es de la primera división del fútbol argentino, bienvenido al fútbol para todos. Central jugará la próxima temporada en la B nacional. Y cuando me dijeron cuánto no lo podía creer no lo podía creer, no lo podía creer y qué hizo eso en y es que verdad me puse de verdad como un chico y tuve llorando todo el día estuve llorando toda la noche, no pude dormir yo no lo podía creer yo no podía creer que perdiéramos 3 a 0 con orgullo en nuestra cancha 3 a 0 con orgullo en nuestra cancha